compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de San Miguel, con... Ari Piovaroli, el secretario general de a d i u n Paz y nosotros desde Adiún somos los docentes universitarios de las universidades públicas de esta región, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de José S. Paz. Queremos denunciar el ahogo presupuestario que estamos sufriendo. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, los gastos de funcionamiento se redujeron en más de un 20% para nuestra universidad. No podemos, por esas razones, por ejemplo, dar abasto con Las becas para el comedor estudiantil o para becas de investigación, para hacer lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos, por ejemplo, es que ejecuten los fondos en tiempo y forma. El último mes depositado para gastos de funcionamiento fue el mes de enero. Con la inflación, para cuando nos depositen los, los gastos, los fondos para los gastos que corresponden, van a valer la mitad. Nuestros salarios también están depreciados. Ya. La inflación se comió un 20% del poder adquisitivo de nuestros salarios. La última oferta que tuvimos, nosotros venimos de un paro de 48 horas del 24 y 25, la última oferta que tuvimos fue de un 5% para... Funio, recién, o sea, quieren congelar nuestros salarios, otro 5% para agosto y un 5% para octubre. Apenas una cláusula de revisión que sabemos no van a cumplir porque tenemos la experiencia del año pasado y no hay absolutamente ninguna seguridad de que blanqueen el sueldo en negro que nos vienen pagando. Hay un 19% de nuestro sueldo que está en negro y ellos prometen blanquearlo recién. En el 2020? ¿Qué podemos esperar de un gobierno nacional que dice, y ya nadie le cree, preocuparse por la educación pública, pero que cierra una paritaria y propone cerrar una paritaria para el mes de octubre? ¿Qué debemos esperar de un gobierno así? Antes de pasarle el micrófono al compañero de a d i u n Paz, Solamente quería decir lo siguiente: nada de esto que está pasando es inevitable, nada de esto que está pasando es natural, es solo el producto de las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno nacional y que ha llevado adelante el gobierno de Vidal. Esto no es un destino para el país que tenemos, esto es simplemente el producto de la, del neoliberalismo y de la seocracia que nos gobierna. Lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras, es derrotarlo y por eso estamos convocando al paro nacional y a la movilización.